mistake すご <所謂 S 2> El sonido de ese contrabajo, sonido de Fergana Traction, t esto ha sido perfecto. Y justo antes, esa producción de w i l l a m Norbit en el Pure Shores de All Saints, además incluida en la banda sonora de película La Playa. 7 y cuarto, 6 y cuarto en Canarias, 606-712-658. Dedication Day. Pues vamos a saludar a nuestra amiga María que se encuentra en Madrid. María, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te pilla ahora mismo? ¿Qué haces en este momento por la de escuchar Play Kiss? Pues aparte de escuchar Play Kiss, dándole cañita a un super concierto que hay el 9 de octubre en Madrid. Maravilloso, el de Mother Talking y Sandra, que sí. Por supuesto. Allí vamos a estar en el Withing Center, que. que el, oye, tengo muchas ganas yo de ese bolo, ¿eh? Es que no lo podéis perder. No nos no lo vamos a perder, ya te lo prometo yo. Bueno, pues yo he seleccionado por aquí, ya que. e s t á s c i n a d o por aquí una de Modern Talking.、Eh, y yo se he seleccionado la de Sherry, Sherry, Lady. ¿Qué te parece? Me parece bien. Cualquier cosa de Modern Talking es bienvenida y los fans estarán encantados. Por supuesto, de ver a Thomas Sanders y a Sanders en nuestro país. Bueno, pues el micro de XFM es tuyo. ¿A quién se la dedicas? Pues en principio se la voy a dedicar a todos mis compañeros de Thomas Sanders Event. s Y el e y c o n c e Group, que son los organizadores de este maravilloso concierto en Madrid.、Sí. q u e Estamos muy ilusionados con que por fin vengan a España estas dos estrellas que llevamos admirando desde los 80. También se lo quiero dedicar a Guillermo Vimes, que es de Argentina y es un colaborador eh, nuestro. Eh, desde Argentina hace promoción de nuestro concierto todos los días, el sábado, en la hora de Modern Talking. Maravilloso. Y también se lo quiero dedicar, por supuesto, a Iván y a todo el equipo de XFM que está ayudándonos en la promoción de este super concierto a la vez que celebráis vuestro 20 aniversario. Así que os felicitamos por ello. Muchísimas y gracias. Os damos, os damos las gracias por todo lo que estáis haciendo y os esperamos a todos el 9 de octubre de 2022 en el WikiSenter de Madrid. Perfecto, María, muchísimas gracias. Pues para ti va este exitazo de m o d e r n Talking. ごめんな n い。She lly, she lly, A chance for a man to take my heart i need you so there's no time i'll ever go oh -oh -oh -oh -oh -oh. sherry sherry lady going through e motion love is where you find it listen to your heart sherry sherry lady living in devotion it's always like the first time Let me take your part your すんてい。 どうしてあなたがいるの もうれを守るために、私はそれを守るたそれを守るたるためためは私ためはそれを守る私ためはそれを守るために、私はそれを守るに、はそは 兄貴様子。 de ánimo.、Oh, La escena del final se escucha este Dreams de, de Cranberries y cómo se nota el ambiente a fin de semana, ¿verdad? Ese Play Kiss. Qué ganas de disfrutar de lo lindo. Aparte que cada tarde de 5 a 8 disfrutamos un montón aquí en Play Kiss, por supuesto. Las 7 y media, las 6 y media en Canarias. En la próxima media hora tengo muchas más canciones y más peticiones que vamos a escuchar por aquí. Más llamadas en directo, por supuesto. Hoy es viernes, como cada viernes, dedication day 606-712-658. 606-712-658. Pides la canción que más te guste, se la dedicas a quien tú quieras y hablamos un poquito en directo por antena, ¿verdad? Sí, un plan estupendo. Esto es Kiss. Escúchanos con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. e es s t o on the s o u l s of us. Serios listos u dan Other Day en Paradise todo el maestro, Mr. Phil Collins. Hoy es viernes, dedication day, 606-712-658. Dedication day. Momento ahora para irnos hasta Valencia con un amigo muy habitual de Play Kids, como es nuestro amigo Janas. Hola Janas, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Yo muy bien, tú todo bien, perfecto todo, o ¿no? n ¿verdad? Sí, hoy mientras que os escucho, pues hemos, ido, hemos decidido irnos de pase o y yo, y o de compras y nada, pero sí, aún así no dejamos de escucharos. Por supuesto, en el coche ahí sí, en cualquier lado, Playkiss siempre fiel, eso es una maravilla. Bueno, siempre, Janas, siempre es de más habitual. Cuéntame, querías dedicarle la canción, una canción a, a nuestro prota Ricky para que, que, que se nos ponga bueno pronto, ¿verdad? Sí, porque además lleva toda la semana malito y a ver, se、si、le echa de falta. Aunque hay buenos compañeros como tú, Víctor, incluso Leo, s u p e r agradable también, pero también se merece que alguna vez alguien le diga una canción que a él le guste y por lo menos que se venga un poquito arriba, que ya le queda poco y esperemos que se recupere pronto. Yo, gracias, y fíjate que estoy hablando con él toda la semana y ya cada vez tiene, tiene mejor, mejor voz. El lunes me llamó y parecía un poco Vito c o r l e o n e ¿no? Y la familia. Bueno, pero ya, ya, ya cada vez está mejor. Y el lunes, si todo va bien, le tenemos de vuelta aquí en Play Kiss. no, de todas maneras, tranquilo, Ricky, recupérate tranquilamente que Víctor hace u i d e s n u papel. ¿eh? O sea que no te preocupes. <risa> Muchas gracias. Pero sí, se le echa mucho de menos, no te voy a engañar. Bueno, pues me has dejado、eh, seleccionar a mí una canción de los 80. Entonces,、eh, sí. yo he cogido una así que yo creo que a Ricky le va a ir a animar también. Y es esta de Daryl Hall y j o e n Knox. Y se llama All Of Touch. ¿Qué te parece esta? Me parece estupenda. Es una buena elección. nada, dedicarse la Ricky que se recupere pronto y evidentemente a todo el programa de Tlingy, Leo, a ti incluido. Gracias. Que llevéis una buena tarde y un buen fin de semana. Igualmente, j a n a s buen fin de semana. Muchas gracias, que me s bien. エネルギーや、イブンウォーヤー。 Heal y o u make- Doesn't kill, kill you, you makes you stronger Doesn't kill、oh. you Más divertida.、Vale. Esto es. Diapositiva que te damos desde XFM en Play Kiss con Katrina and the Waves, el Walking on Sunshine. Dedication Day. Ay, qué bien se están los viernes, eh, hablando con muchos amigos que están ahí en cualquier parte del país, en cualquier rinconcito, como por ejemplo en Alicante, que está nuestro amigo Pedro. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Víctor, caballero de las ondas. Caballero de las ondas.、Hay. Eso me llama Tony p e r e t Igualmente, que viene a las nueve esta noche. Esta noche, de, esta noche tenemos Music、Hoy、Box de 10 a 12. Hoy y mañana, correcto. Hoy y mañana. Bueno,、sí, también. Quería recordar una cosa. Cuéntame, sobre, a ver. Sobre el fenómeno Filomena. Uy, uy, uy, uy. Porque uy, uy, aunque uy. fue una cosa.、Eh, que hubo mucho hielo y muchas cosas. Pero hay que recalcar que tú estuviste 24, 48 horas. a pie de cañón.、Eh, Aquí e s t u m o s Para que la emisora no se quedara en stand-by. Aquí estuvimos tanto Estefania Vega como Ismael Arranz, como un servidor, y, y uff,、sí. pues, eh, prácticamente viviendo, durmiendo aquí. Pero bueno, yo, yo sí, ya sí, no me acordaba、sí. de aquello. Pero bueno.、Pues、yo s í q u e me acuerdo. Y mucha gente, <risas> y mucha gente que lo vio esa noche en sus coches, o en el autobús, o en el taxi, sí que se acordará. Uy, por eso, por eso estábamos nosotros, para acompañar a, a todos los que, que se quedaron atrapados, casi como nosotros, aquí en la ciudad de a l e m a g e n en Madrid. Pero bueno. La verdad que fue curioso, fue una anécdota que contar a nuestros nietos. Y, si algún día soy abuelo, si algún día soy padre también. Hombre, yo, seguro que sí. Seguro Posiblemente. Que sí. Y, y un gran padre será. Bueno, ¿quieres una canción de fin de semana muy alegre, verdad? Sí, sí, sí. sí. Por ejemplo, ¿qué te parece la de One and One de Robert Miles? Muy bien elegida, Víctor. ¿Y a quién, a, quién a, clavado, clavado. <ríe> a quién se la quieres dedicar? La has clavado. ¿A quién se la quieres dedicar? Pues se la quiero dedicar a mi mujer, María Teresa. Hola, María Teresa. Mi mujer ha casado s 38 años. Y a por muchos más. Efectivamente. Por muchos más. Pues, por cierto, un saludo a Ricky García, ¿eh? A Ricky, que, se nos, que está ahí pachuchito en casa y ya se está recuperando el lunes. Le tenemos de vuelta por aquí. Sí, sí, sí. Si sí, todo sí. va bien. Pedro, aquí bueno, tienes tu gran tema. Robert Miles, one on one. Buenas tardes y buen fin de semana. Buenas tardes, Víctor. Buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Salud. Ese sonido Dream de Robert Miles, el creador de Children entre tantísimos grandes temas. esto se llama One on One. De Robert Miles, y si te gustan canciones así, ¿eh? pues tienes Music Box esta noche. Bueno, pues que llega el momento de recoger, de desearte un feliz fin de semana. Que Leo Garriga y yo, pues、eh, vamos a descansar después de esta semana, ¿eh? un merecido descanso, igual que tú también, e ¿eh? s pero que. Pues、es un fin de espectacular pero yo te recomiendo que continúes con quiz fm que más compis están por aquí listos para que pases un rato de lo más agradable oye que me lo he pasado inmensamente bien esta semana、eh, a tu lado aquí en play quiz esta tarde estas tardes el lunes si todo va bien tenemos de vuelta al c o p y a ricky garcía Yo soy Víctor Álvarez. Feliz fin de semana. Pero antes, antes, ¿qué, qué, qué gran tema tengo para, para despedir el Play Kids de hoy? e h Como es este de Soul Asylum. Se llama Runaway Train. n h a s t a luego! You were there l I k e a no-touch burning I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promise d myself I wouldn't need one more promise I couldn't keep. It seems no way. you e